La Certeza de una Piedra en el Aire Radionauta 106.3 La Primera Maraña Tratando de buscar el caos Buenos días a todos a todas y a todos arrancamos una nueva emisión de primera maraña este programa informativo que sale de 8 a 9 de la mañana acá por el aire de radio nauta y que producimos en conjunto entre radio nauta y la cooperativa de noticias pulso noticias vamos a estar como decíamos acompañándolos hasta las 9 con un poco de información con alguito de música eh, linda mañana en la ciudad de La Plata, fresca, 8 grados 7, eh, 100% de la humedad y lo que avizora un poco algunas nubes también en el cielo, lo que avizora un poco el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del día es la posibilidad de chaparrones eh, para la tarde y para la noche de este día martes 3 de octubre. Así que están avisades quienes tengan que salir quienes no lo han hecho aún, salir de sus casas y tengan que transitar eh, el resto del día a la interperie, un pilotín, un paragüita puede andar porque bueno hay probabilidades de que llueva un poquito en el transcurso de esta jornada. Quien les habla, Nebuena Alegretti, estoy reemplazando a Pablo Ucero, eh, también ya pronto a retornar a este espacio y hacerse cargo del aire de esta primera maraña. También esperemos que con ganas de eh, volver a hacer radio con algunas otras sonoridades que traiga de otras latitudes, quien está operando... Eh, la consola para que todo esto sea posible, eh, Saba Shulman, así que le mandamos un saludo también y le agradecemos también a les compas de Pulso Noticias que estuvieron en la preproducción de este programa. Les invitamos también para arrancar. La jornada y para darle presentación formal a todo esto a que pasen por nuestras redes sociales Radio Nauta FM en Instagram, en Facebook también nos pueden buscar eh, en YouTube, en TikTok, algunas cosas pueden pasarse por las redes de Pulso, Pulso Noticias también en, en Instagram y si no visitar el portal que están armando les compañeros de Pulso, pulso pulsonoticias.com.ar ahí van a ver buena parte de la producción periodística que vienen realizando y un desarrollo también gráfico puesto ahí en eh, letra de molde de alguna de las cosas que vienen eh, aconteciendo en el aire de Primera Maraña. Así que hechas las invitaciones, les vamos a comentar más o menos de qué viene el programa el día de la fecha. Vamos a estar repasando algunas noticias, eh, las más importantes o las que les seleccionaron ahí desde Pulso eh, para conocer el bien temprana la mañana y arrancar el día informades. También vamos a estar en comunicación con Dayana Rodríguez. Ella es hermana de Elito Costilla porque eh, al tres años del asesinato de Elito por parte de policías bonaerenses van a estar realizando Eh, un reclamo, una marcha este viernes 6 de octubre y también eh, un acto, eh, una jornada artística y de protesta el día sábado en el Parque Saavedra. Así que seguramente más entrada la mañana estaremos en comunicación con ella para que nos pueda detallar un poco más cómo viene la mano y en qué andan estos preparativos. Hoy quien ya salió de su casa y le tocó transitar por las calles de la ciudad ha podido ver que el tránsito está un poco más calmo, eh, debido en gran parte a una nueva jornada de protesta, un nuevo paro en los colegios de, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, convocado por la SUTEBA Multicolor. El paro es de 48 horas, arrancó el día de hoy. Eh, y afecta como ya ha venido sucediendo a lo largo de otras medidas de fuerzas que realizaron desde su teba multicolor a buena parte de los colegios y hay muchos y muchas docentes que se adhieren, así que también se aminora un poco la carga vehicular en la ciudad. Vamos a estar conversando también seguramente en el transcurso de la mañana eh, con algún compa de, de ahí de Suteba Multicolor para conocer en detalle cuáles son los reclamos que vienen sosteniendo desde desde el sindicalismo docente que no tienen mucho eco eh, en lo que es la conducción oficial del Suteba a cargo de Roberto Varadel y que bueno, como ya seguramente... Eh, han dado eh, el parte oficial habrá descuentos por parte del gobierno de Axel Kisilov a quienes estén adhiriendo a esta medida de fuerza. Hoy es martes 3 de octubre y como todos los martes eh, la musicalización... La propuesta para amenizar un poco la mañana ante tanta noticia muchas veces tanta palia tiene que ver con pensar una playlist colaborativa. Como no solemos recurrir a que pidan un tema, directamente le proponemos que pidan o que armen eh, la musicalización completa del programa de los días martes. En este caso recurría a un amigo, Leonel Botino, un eh, amigo metalero, guitarrista también un guitarrista virtuoso, eh, nada, tocando ahí alguna tecla medio melómana también y sabiendo, bueno, que podía dispararse para cualquier lado. Eh, no viene tanto del palo del metal necesariamente la propuesta, pero sí se retrotrae algunas sonoridades más de, de la década del 60, del 70, un poco rememorando ese chiste o ese meme ¿no? que en los 70 la música alcanzó como el cenit de de su, de su creación artística y todo lo que vino después vino en bajada recuperando un poco ese lema viene la propuesta de musicalización del día de la fecha por parte de Leonel en este caso y para arrancar la mañana eh, vamos a escuchar un temazo de Stevie Wonder eh, que hace Superstition Mera Maraña, lunes a viernes, de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con esta primera maraña transmitiendo desde el Centro Político, Social y Cultural Olga vázquez acá en la Ciudad de La Plata en 60, 10 y 11. Les invitamos, si se quieren pegar una vuelta, Acercar algo de gula, alguna harina, será más que bienvenida. Eh, estaba repasando ahí justamente el portal de Pulso Noticias antes de pasar a repasar justamente el matecito de noticias que les preparan Les Compas. Ahí se pueden suscribir a Pulso y aportar al periodismo cooperativo. Y también pueden chusmear, está ahí en el portal de pulso, pero también lo pueden buscar directamente en YouTube, también en el YouTube de Les Compas. Esta serie que están lanzando, Resistir a Ser, Voces de Mundos Posibles, acerca de la situación laboral de personas trans en la provincia de Buenos Aires, ya tiene tres capítulos que vienen saliendo los miércoles a las 20 horas, así que mañana esténse atentos y atentas para poder chusmear ahí cómo viene esta serie audiovisual, una nueva incursión también eh, periodística y comunicacional que vienen encarándoles compas de pulso. Y hablando de otros medios, colegas eh, están impulsando una campaña para ayudar a la familia de Omar Sigarán. Esta iniciativa está motorizada desde Radio Futura con el objetivo de acompañar ante la delicada situación de salud que está atravesando la familia de Omar. Recordemos, Omar cigarán fue asesinado por la policía en el año 2013 y desde entonces su madre Sandra no cesó en la búsqueda de justicia y se transformó también en una referencia de la lucha contra el gatillo fácil y en la articulación también de los familiares de víctimas de, de la violencia policial. El aporte se puede realizar... Eh, a este alias, que ahí después lo vamos a estar también replicando en nuestras redes, que es todes con x, todex punto bono eh, por así no es muy radial para la pronunciación, pero bueno, ese es el alias y hay diferentes alternativas para realizar el aporte puede ser de mil pesos dos mil o tres mil, todo esto para acompañar y ayudar a la familia de Omar Cigarán Una cárcel de la ciudad de La Plata tendrá por primera vez a dos mujeres en cargos directivos. Se trata de la unidad penitenciaria número 9 de La Plata, que depende del servicio penitenciario bonaerense. Tendrá a dos mujeres en cargos directivos por primera vez en la historia de esa institución. Se trata de María Florencia Beratz, que tendrá el título de subdirectora de administración, y Jessica Caballero, como subjefa de tratamiento. Lo anunciamos hace un ratito nomás, pero desde la provincia ya anunciaron que van a descontar los días de paro que realicen quienes adhieran a estas medidas de fuerza de la SUTEBA multicolor Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se emitió ayer un comunicado en el que se informó que quienes lleven adelante el paro docente convocado por la lista multicolor de SUTEBA, que es para este martes y para este miércoles 4, serán sancionados con descuentos el Ministerio de Trabajo, no registra notificación de convocatoria a paro docente, por lo que se computará como falta injustificada, indicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación. Los educadores reclaman la urgente reapertura de paritarias y un salario igual a la canasta familiar. Vamos a estar conversando seguramente eh, más en detalle también acerca de estos reclamos en un ratito nomás. Y ayer repasamos un poco, lo hacía Diana Melón al aire de esta primera maraña algo de lo que fue el saldo de este primer debate presidencial. Y ahí hay algunas algunos cruces, algunas noticias vinculados también a lo que dejó este debate. Una de ellas tiene que ver con Sergio Maldonado, que eh, acusó a Patricia Bullrich de ser una mentirosa el hermano de Santiago Maldonado, el joven desaparecido y asesinado por la Gendarmería Nacional, durante la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, salió a cruzar a la candidata presidenta por Juntos por el Cambio. En el debate, eh, Patricia Bullrich expresó que los gendarmes responsables de la muerte de Santiago habían sido absueltos, Eh, inmediatamente eso generó la respuesta del hermano del joven asesinado que salió a cruzarla en redes sociales tratándola de mentirosa y señalando que no puede haber nadie absuelto ya que aún el juicio no se llevó adelante. Otro de los tópicos que atravesó la discusión en el debate presidencial tuvo que ver con eh, el apologismo al terrorismo de Estado y el negacionismo de Javier Gerardo Milei, quien salió también a responderle a Milei fue Estela de Carlotto respecto justamente a las cifras de desaparecides. El candidato de la Libertad Avanza durante el debate presidencial se animó a firmar que los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar fueron 8.753 y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, le replicó que ofende de una manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas que tenemos un doble dolor, buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio, saben muy bien el número de estas cifras espantosas, Mentir les encanta, si mienten ahora van a seguir mintiendo, advirtió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Continuamos en esta primera maraña después de repasar algunos títulos que prepararon Les Compas de Pulso Noticias y continuamos también escuchando un poquito de música con esta musicalización, con esta playlist colaborativa el día de la fecha a cargo de Leonel Botino. Decíamos que no podía escapar un poco de, de esa pulsión medio metalera Así que eh, ahora, después de haber escuchado a Stevie Wonder en el principio, vamos a escuchar eh, Paranoid de Black Sabbath. Eh.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 Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron en una cormuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta, 106.3 radionauta.com.ar 30 minutos pasaron, de las 8 de la mañana continuamos haciendo esta primera maraña de día martes y como anticipamos al comienzo del programa, en la venta, un poco de lo que iba a haber durante el programa del día de hoy, vamos a estar conversando con Dayana Rodríguez, hermana de Lito Costilla, eh, a raíz de bueno dos movidas que vienen eh, planificando y armando tanto para este viernes como para el sábado 7 de octubre, eh, cuando se cumplen tres años del asesinato del joven a manos de la policía, para que nos cuente un poco más acerca de cómo viene todo esto y cómo sigue también la situación judicial de los responsables de la muerte de Lita, delito. Perdón. Vamos a estar conversando entonces con Dayana. ¿Qué tal Dayana Nehuán? saluda al aire de Radio Nauta. Hola, buen día Nehuán. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, en principio no en principio repasar un poco el caso delito sabemos que él se encontraba en moto el 7 de octubre transitando por la ciudad de la plata y mm, tuvo la desdicha de encontrarse no de toparse con estos policías en dos motos eh, nada y que ustedes se enteren minutos después de que estaba también tendido Eh, en, en la calle y un poco la respuesta oficial por parte de la policía fue que se trató de un accidente que, bueno, la investigación de ustedes y, y la búsqueda de datos permitió también desenmascarar eso y poder llevar a los responsables también a, a la justicia. Sí, tal cual, así como decís vos, en un principio estos tres efectivos quisieron instalar la versión de que fue un accidente automovilístico Y bueno, nosotros, eh, gracias a los vecinos también ese día, no nos enteramos bueno que que había sido la policía quien le quitó la vida a Lito. Logramos revertir todo eso en la justicia y que la causa eh, pase a delitos dolosos. Y bueno, en el primer año logramos de que estos tres efectivos sean exonerados. En el segundo año eh, logramos que sean imputados y ahora actualmente están detenidos. Tienen prisión preventiva tanto Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauricio Medina Rodríguez, pero también novedades que surgen en relación a la causa tiene que ver con que están solicitando justamente algunos beneficios como la prisión domiciliaria, la espera de, de que sean efectivamente juzgados. ¿Cómo viene esa situación y cuál es la postura de los familiares y las organizaciones que vienen también acompañando este caso? Sí, así como así vos bueno ellos pidieron en eh, la prisión domiciliaria y obviamente que nosotros estamos en desacuerdo y creemos que la justicia como viene actuando se la va a rechazar ya que bueno ellos eh, en un, en la primera instancia cuando le, cuando pidieron la detención, ellos eh, se jugaron, no se encontraron ninguno de los tres en su domicilio. Bueno si tenemos en cuenta también que ellos falsificaron documentos públicos, también que hubo encubrimiento por parte de la policía y demás, entendemos que, que es muy peligroso de que le, le le concedan la domiciliaria por todos estos motivos, ¿no? Eh, ellos tienen que estar detenidos hasta la fecha de juicio, que es lo que estamos pidiendo también, ¿no? Que que cuanto antes se, se nos dé esa fecha de juicio para no seguir dilatando más todo todo el caso delito. Ya pasaron tres años. Sí, es un montón. Quien quedó eh, a priori absuelto es el jefe de la comisaría sexta, si no me equivoco, dentro, eh, más allá de los tres acusados, era quien también formó parte del operativo de encubrimiento, ¿no? Para tratar de buscar que este caso quede impune y parte de, de este corporativismo policial a la que hacías mención vos recién. Sí, eh, Torres quedó absuelto, pero... Eh. También, ¿no? Es como que siempre se siempre se ve a los principales, pero no a los que encubrieron y a los que ayudaron a entorpecer todo, porque nosotros sabemos que desde un principio la causa del hito eh, tuvo muchos palos en la rueda, y a nosotros nos costó un montón llegar a la verdad, y todo eso se da porque, bueno, entre ellos se cubren, y Torres fue el que le pasaba las fotos a ellos para que después cambien el testimonio, así que... No creo que sea tan inocente, pero bueno. ¿Tienen igual depositadas la confianza ahí, como decías, en, en la justicia, que no van a brindarle eh, estos beneficios que están solicitando, sobre todo la prisión domiciliaria? ¿Y cuál es el acompañamiento institucional que están teniendo como familiares a la hora de, de emprender este proceso? Eh, sí, nosotros... La verdad, igual como que por un lado... Debo reconocer que el caso delito se viene avanzando bastante rápido por lo que con los tiempos de la justicia eh, y estamos conformes con con todo el trabajo que hizo el fiscal Juan Juan Danielgue corta eh, y también bueno agradecidos totalmente con las organizaciones por ejemplo de Derechos Humanos de provincia de derechos humanos de nación la cpm comisión por la memoria bueno todo lo de eh, las organizaciones de izquierda que también nos acompañan un montón eh, si sí, tuvimos la, la, la suerte de estar muy acompañada ni hablar y van a estar eh, realizando una marcha este día viernes a partir de las 11 eh, cómo viene eso eh, qué reclamos van a estar llevando a las calles el viernes el viernes 6 se Desde las once horas nos vamos a reunir en siete y cincuenta para marchar hacia la Fiscalía General. Eh, y bueno, los pedidos son estos, ¿no? Que cuanto antes se determine esta cuestión de si le dan o no la domiciliaria eh, y después también exigir la fecha de juicio. Así ya de una vez, digamos, eh, cerramos toda esta etapa, ¿no? Tan dolorosa porque... Si la fecha de juicio tarda en llegar, es algo que todavía no no, no podemos cerrar ni hacer nuestro duelo tranquilo. Sí, ni hablar, dilata toda esta situación. Y decíamos también eh, en relación... El, a... Sí, no, decime, decime. El 7, bueno, eh, vamos a estar en Parque Saavedra, ya haciendo una jornada más familiar, como siempre digo, para recordarlo alito hito, eh, con alegría entre toda la familia. Y con toda la gente que nos quiera acompañar, eh, donde va a haber show de circo, magos, bandas en vivo, también radio abierta para los familiares que no quieran acompañar, que hayan pasado y atravesado por lo mismo. Eh, así que bueno, también esperarlos el, el 7 en Parque Saavedra a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 12, entonces, en Parque Saavedra, eh, 13 y 66, distintos accesos ahí, sí. pero bueno, se arriman y va a estar van a encontrarse la jornada. Hace unos días también conversamos acerca de otro caso que, que tiene que ver con la violencia policial, con... Eh, la represión por mano de, de la policía bonaerense, que es el caso Andrés Núñez, el primer desaparecido en la democracia aquí en, en nuestra ciudad, lamentablemente también en nuestra ciudad. Hay muchos casos, eh, justo hacíamos mención también a la colecta que se está llevando adelante para colaborar con la familia de Omar Cigarán, que están atravesando un momento delicado de salud. ¿Qué, ¿Qué lazos pudieron tender también con el resto de familiares en esto de de pensar de pensarse acompañadas también y reconocerse nada sí. en una situación penosa, pero bueno, una situación eh, común también, ¿no? Sí, mira nosotros eh, tuve el placer de conocer a, a Rosita, que también un amor, ella siempre, eh, que necesitamos algo desde acompañarnos a la fiscalía o lo que sea, ella está, con el hijo de Julio López, con Rubén, también, eh, como que son muy solidarios y acompañan a la gente que está atravesando por lo mismo. Eh, también, bueno, te, tengo muy de cerca el caso de Lolo Regueiro, que ahora el 6 también se cumple un año de su Ajá. asesinato y se van a juntar todos en, en el bosque, así que también convocar a la gente para que esté acompañando su familia. Eh, y no, la verdad que todos tratamos de, de acompañarnos y a través de, de, de la experiencia de la lucha acompañar lamentablemente a nuevos casos que siguen pasando. Diana, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos, eh, como hacías mención recién, que se pueda acelerar también los tiempos judiciales, que se pueda poner fecha a este juicio y que cierren también esta etapa tan dolorosa eh, con un poco de justicia, al menos como como reparación por la memoria delito. Y nada, invitamos a los oyentes a que se acerquen, acompañen la marcha del viernes y que puedan pegarse una vuelta el sábado a partir de las 2 entonces por Parque Saavedra. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba en el aire de esta primera maraña Dayana Rodríguez, ella es hermana de Lito Costilla, asesinado el 7 de octubre de 2020 por parte de tres efectivos de la policía bonaerense Damian Aquino, Sergio Martínez y Mauricio Medina Rodríguez, quienes están solicitando eh, la prisión domiciliaria hasta que tenga fecha eh, el juicio. Eh, justamente Dayán hacía mención en el transcurso de esta entrevista los peligros que implicaría que eh, puedan estar recibiendo este beneficio para eh, la persecución de justicia, para Lito y para esta causa de gatillo fácil en la ciudad de La Plata. Este viernes, entonces, a partir de las 11 horas, van a estar movilizando desde 7 y 50 minutos hasta los tribunales de 7 y 56 y el día sábado cuando se estén cumpliendo tres años del asesinato delito van a estar realizando una jornada cultural una jornada artística y de protesta en el Parque Saavedra en memoria delito Costilla Continuamos nosotros en esta primera maraña. Vamos a seguir con esta playlist colaborativa. Ya decíamos también algunas sonoridades sesentistas, setentistas. En este caso vamos a escuchar a The Outfield haciendo Your Love. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Matanos un WhatsApp al 221-438-6002. Recta final del programa del día de hoy, no sin antes abordar un tema del que veníamos ya también haciendo mención en el transcurso del programa. El, el día de hoy arrancó un paro de 48 horas en las escuelas de La Plata, Abrizo y Ensenada, de la provincia de Buenos Aires, convocado por la SUTEBA Multicolor. Para conversar un poco más acerca de esta medida de fuerza, estamos en comunicación con María Díaz Rec. Ella es referente de la lista Multicolor. ¿Qué tal? María Nehuén te saluda aquí en el aire de Radio Nauta. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nehuén. Gracias por la comunicación. Bueno, en principio, conocer eh, nada los reclamos que vienen llevando adelante. Sabemos que en el transcurso de los últimos meses han venido realizando distintas medidas de fuerzas, distintas huelgas. Eh, ¿De qué viene la mano y cómo cuáles son los reclamos que están llevando adelante? Bueno, hoy estamos bueno iniciando un paro de 48 horas. Hay muchísima adhesión, mucho tratamiento en, en La Plata, pero también en Ensenada y también en escuelas de Berizo. Eh, los reclamos, en primer lugar, hay un reclamo salarial, porque eh, estamos en una situación donde la inflación se come nuestro salario. Para poder llegar a fin de mes hay que trabajar doble y triple cargo, eso también lo estamos denunciando. Pero además eh, de la cuestión salarial, hay una cuestión muy profunda, nosotros estamos exigiendo un aumento del presupuesto educativo, eh, porque trabajamos y estudiamos, y se estudia y se aprende, Eh, en malísimas condiciones de infraestructura, por ejemplo, hoy las escuelas están eh, atravesando, se mantienen este, eh, con muchos problemas de infraestructura, o sin ir más lejos, la secundaria 45 de la Ciudad de La Plata eh, está con suspensión de clases porque no arreglan el pozo ciego, eso también es responsabilidad del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, a cargo de bueno la Intendencia de Julio Garro, entonces hay una responsabilidad conjunta entre la provincia ...y la ciudad eso lo estamos denunciando lo venimos denunciando durante todo el año cuando hace frío no hay una estufa que funcione cuando hace calor no hay un ventilador que funcione eh, también trabajamos en este curso concurso superpoado por ejemplo yo trabajo en una escuela secundaria 29 con 40 estudiantes en el aula cuando lo ideal o lo estipulado son 25 eh, estamos denunciando la precarización laboral que existe en la, en la educación pública Pero además también estamos denunciando que hay una crisis social enorme. Seis de cada diez chicos de nuestro país son pobres y eso se ve en las escuelas. Muchas veces ni siquiera tienen zapatillas para ir a la escuela. Nosotros eh, juntamos ropa, hacemos ropero solidario en las escuelas porque hay muchísimas necesidades. Entonces los que sostenemos la escuela pública somos los docentes, los trabajadores de la educación y hoy el, el gobierno de Kicillof quiere responsabilizarnos ¿no? de cómo está la educación pública. Ha habido un comunicado diciendo que el paro es ilegal eh, porque no hubo información fehaciente, lo cual es mentira. Eh, bueno, a pesar de los aprietes, a pesar de las amenazas de descuentos, el paro es, es muy importante sí se ha podido ver en paros anteriores, ¿no? Con, con incluso escuelas completamente sin actividad y una gran adhesión cómo vienen trabajando estos ataques, ¿no? contra las medidas de fuerza, estos ataques antihuelga que proponen por un lado desde el gobierno bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación y por el otro lado desde la propia conducción provincial del SUTEBA que desconocen eh, de alguna manera el atributo de la multicolor, de poder llevar adelante estas medidas de fuerza? Bueno, estamos realizando acciones, cartas eh, a la comunidad educativa, desde las escuelas, mañana nos vamos a estar movilizando a la jefatura regional a las 11 de la mañana y en Plaza Moreno también este nos van a estar acompañando distintos este centros de estudiantes eh, que apoyan la medida como el centro de estudiantes del normal 3 por ejemplo y otros este centros y agrupaciones de, de estudiantes porque nosotros consideramos que eh, la defensa de la educación pública la defensa de los derechos de los trabajadores en la educación hay que hacerlo en conjunto eh, y en ese sentido estamos bueno difundiendo ¿Por qué estamos haciendo esta media de fuerza? Aparte, obviamente, hay que hacer una mención al secretario general de Suteba Provincia, Varadel, uh -huh. eh, que ni siquiera convoca a una asamblea, eh, no convocó a una asamblea en todo el año. Entonces, no hay instancias este para debatir más que las que impulsa la lista multicolor. Eh, y eso también lo estamos denunciando porque también el ataque viene de la conducción oficial, la lista celeste eh, de Suteba, etc. Eh, más que defender los derechos de los trabajadores de la educación, hoy se están poniendo del lado del gobierno y son literalmente funcionarios de este gobierno. Entonces eso también lo estamos denunciando, pero a pesar de todos los aprietes, a pesar de todas todos eh, eh, los aprietes que están lanzando desde el gobierno, de falta injustificada, de amenaza de descuento, bueno, los docentes están llevando adelante una medida de fuerza muy, muy importante. Eh, María... Repasamos también un poco lo que dejó el debate más temprano y el eje educativo también ha sido un eje que ha atravesado bastante la discusión del último domingo con eh, posturas eh, primero... Nada, desde las de Patricia Bullrich y esta también eh, postura anti-huelga y de declarar servicio esencial, la propuesta privatizadora de los vouchers de mi ley y estas promesas del oficialismo de aumentar el presupuesto educativo. También ahí la única voz discordante de alguna manera fue la del FIT y la de Miriam Bregman ahí planteando cuál es el sostenimiento también de las escuelas y cuál es el trabajo eh, de, de la docencia en todo esto, ¿cómo leen un poco las perspectivas de lo que se viene y cómo vienen también discutiendo desde la multicolor eh, las sí, el panorama educativo eh, post elecciones generales? Bueno, como vos bien dijiste, la única que defendió eh, los derechos de los trabajadores de la educación, la educación pública fue Miriam Bregman del Frente de Izquierda, todos los demás eh, se dedicaron a atacar a los docentes, a atacar el derecho a huelga Eh, bueno, Milley con el plan voucher Massa diciendo que había que terminar con la jodita de los paros no lo dijo en el debate sino lo dijo este en otro en otra este, comunicación y Bullrich también contra el derecho a huelga entonces todos salvo Miriam Bregman atacaron a los trabajadores de la educación nosotros eh, queremos fortalecer la organización sindical queremos fortalecer la organización desde cada escuela para defender la educación pública, para denunciar también que el plan voucher es un intento privatista eh, que impulsa mi ley eh, sin mucha base, no eh, y Bullrich obviamente este, contra el derecho a huelga, y Massa diciendo que va a aumentar este el presupuesto educativo al 8% cuando ni siquiera cumplió con el 6% que está estipulado en la ley de educación nacional. Entonces, hay doble discurso por parte de, de Maza, por supuesto, eh, pero además este, estamos denunciando todos los intentos de la derecha eh, de privatizar la educación o de avanzar en este ejes privatistas como es mi ley. Entonces, María, para recordarles a los oyentes, hoy están de paro, mañana van a estar movilizando a la jefatura, ¿a partir de qué hora? Vamos a estar movilizando eh, a partir de las 11 de la mañana en la jefatura regional, do ycinc junto con estudiantes eh, de distintas escuelas también eh, se van a sumar compañeras y compañeros que están estamos defendiendo la educación sexual integral este que fue otro de los ataques en las últimas semanas bueno eh, hubo pintadas contra la educación sexual integral en distintas escuelas eso también lo estamos denunciando y este se va a sumar como una de las demandas muy sentidas a la acción del día de mañana te agradecemos mucho la comunicación y desde ya los micrófonos de Radio Nauta abiertos para los reclamos de los docentes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba entonces María Díaz Rec comentando algunos de los reclamos que van a estar eh, llevando a las calles el día de mañana les docentes y que eh, tienen... Eh nada una una manifestación, una cristalización en este paro de 48 horas que comenzó el día de hoy, va a continuar el día de mañana a pesar de las amenazas de descuento por parte del gobierno provincial y a pesar del desconocimiento también de la propia conducción provincial del Suteba de la Lista Celeste a cargo de Roberto Varadel nosotros así vamos a, llegando al final de esta primera maraña del día de la fecha le agradecemos a Saba Schulman que estuvo en los controles, eh, también a Les Compas de Pulso que estuvieron eh, preproduciendo eh, parte del contenido de este envío, a Walter Amor y Ramiro La Terza, Lautaro Castro. También le agradecemos a Leonel Botino que estuvo poniéndose al hombro la musicalización, más allá de sus disyuntivas, de sus dudas y de qué tema elegir. Eh, nada, esta playlist colaborativa el día de la fecha se la debemos a él. Mi nombre es Nebuena Alegretti. Nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana con un nuevo Primera Maraña con Firehouse haciendo Reach for the Sky. sangre de una piedra